El péndulo, siente como pierdes el control sobre tu mente estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de hypnotizate.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y todos los anteriores para descargarlos, para escucharlos en streaming, en tiempo real para cuando te apetezca Para comenzar la sesión de hipnosis de hoy hemos seleccionado un álbum que se va a convertir en uno de los de referencia de este año 2009 un álbum imponente desde la, desde la portada una espectacular foto hasta el contenido de todas y cada una de las canciones Estamos hablando de The Crying Light el nuevo trabajo de Anthony and The Johnson Vamos a disfrutarlo hoy con una fantástica canción llamada Epilepsy is dancing. Con él comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis. Oh, the metal burned in me down the brain of my river. Or the fire was searching for a waterway to home. came to a screaming Hold me while I'm dreaming For my fingers are curling And I cannot breathe Then I cried in the kitchen How I seen your ghost witching There's a soldering blue line Between my eyes impresionado, verdad. Un álbum como siempre melancólico, nocturno, un álbum emocionante. Este Crying Light, el nuevo de Anthony Hegarty, que se ha convertido en un referente para multitud de músicos que, que quieren colaborar con él, que quieren tenerlo presente en sus grabaciones. En el verano pasado ya lo ya demostró la pues la amplitud de registro que tenía con aquel proyecto llamado Hercules and Love Affair, un proyecto de música de baile. Ahora lo encontramos, tal y como él es en estado puro, Anthony and the Johnsons, en canciones como este, Epilepsy is Dancing. Vamos a continuar en hipnosis y lo vamos a hacer con el nuevo proyecto de Fabricio Moretti, sí, el de los Strokes, que lo encontramos ahora en esta nueva aventura llamada Little Joy, muy distinto a lo que es su banda, como demuestran canciones como Don't Watch Me Dancing, Little Joy... suitors on a broken heel of course her desires they always messed up she'd rather been scarred than be scarred with love in conversation she often La música de Little Joy, el proyecto de Fabricio Moretti de los Strokes, aunque evidentemente no está solo, está acompañado por Rodrigo Amarante, el brasileño eh, componente de Los Hermanos, el cantante, y por Binky Shapiro, que eh, pone su preciosa voz en este Don't Watch Me Dancing. Nos plantamos en Suecia, un país que nos gusta visitar, físicamente menos de lo que quisiéramos, pero sí musicalmente. Nos eh, quedamos con un chico eh, que se hace llamar Lonnie Dier. Su nuevo trabajo se llama Dier John y tiene temazos como este Summers. In a dream I swam to the other side For all wasn't fair and suddenly my heart was numb no, Now I knew I'd lose a track again Oh now I knew I'd lose a track again My worries come fast and I'm too young to know but too old to change On the yellow fields of the harvest wind must have lost the track of where I'd come I must have lost the home And summers turned so fast Like everything I knew And friends they passed me by to me. sorpresas agradables de esta temporada. The Good Feeling Music of Dent May and His Magnificent Ukelele. Ese es el título del álbum de este de este tipo llegado desde Mississippi llamado Dent May. Canciones maravillosas como ese College Town Boy. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar un trallazo de temas que firman la Elastic Band A Little Bit of Loving. desde Granada, Elastic Band y este A Little Bit of Loving un álbum muy a tener en cuenta el primero de esta formación un álbum que lleva por título Boogie Beach Nights con ese aire circense que tiene esa canción con eso vamos a continuar con más circo en este caso desde Cataluña, Manel en la que el Bernat se trop. Ii a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants I amb una em vaig posar d'acord, Vam conversar,vam riure i hem fet l'amo I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí, amb un castellà força estrany, sorprenentment fluid. M'es gross catens m'ha dit la dona al davés del llit, i a la pared ha senyalat un quadre verd que de nena havia pintat i "Que bonica, que bonica, que bonica" m'ha dit "Quin nena més dolça havia sé, quin ple ha verla pogut coneixar fa molt de temps" Titulky viet que les quiede dins d'allí t'ensenyaré una cançó que cas en cantaven per no dormir parla d'un vaix i d'un senyor que hi viu aillà entre ombs i flors i els protegeix dels llaus humans amb un exèrcit d'animals mica que bonic, mica que bonic, mica bonic me di i quina veu més fina que el del Titulky <totipat> vytvořil La música desde Barcelona de Manel con esta canción también de aire circense en la que el Bernat se drop. Vamos a continuar con el circo montado. En este caso desde Portland llega una formación que se llama IU, -U, esto es RR eh, contra D. maravilla, ¿verdad? La música de este de esta formación que se llaman IU, A -U. El el álbum para buscarlo tienes que hacerlo bajo el nombre de Verbs. Vamos ahora en hipnosis con la música del proyecto Coconut Records. No es una discográfica, es un es un seudónimo bajo el que se esconde el actor y evidentemente cantante Jason Schwartzman. Aquí encontramos una de sus maravillosas canciones llamadas Mikrofon La música de Coconut Records con su nuevo trabajo, Davey, y canciones como ese Microphone, de un novato a una auténtica leyenda como es Morrissey, que tiene nuevo trabajo. Esta es la canción que inaugura este nuevo álbum, Years of Refusal. Something is squeezing my school, Morrissey. más ya quien dijo que morris estaba acabado something is squeezing my school years of refusal nuevo trabajo vamos ahora con más músicos británicos en este caso llegan desde gales se llaman the wave pictures esto es leave this thing behind I'm Best writers include her and me We get down on our knees and pray to thee leather found black diary She said, David, you'll always be a baby brother And you'll always be your mother's son And you'll always be somebody's favorite pupil But you'll never be the man that I want This is what she said to me This is what she said to me Push, push, push your friends aside Leave that scene behind Push, push, push your friends aside tardado lo suyo, pero a la séptima va la vencida. Instant Coffee Baby se llama el trabajo de The Wave Pictures, que los ha convertido en un grupo de primera línea con canciones como ese Leave This Thing Behind. Los chicos que nos acompañan a continuación no han tardado tanto. Con su primer trabajo, pues se han convertido en una de las bandas del momento. Llegan desde Nueva York y tienen un nombre muy curioso, The Pains of Being Pure at Hair. Esto se llama Young Adult Friction. un álbum que me tiene totalmente cogido The Pains of Being Pure At Head un álbum lleno de, um, de sonidos amateurs de aire indie, de ruido de baja fidelidad, en canciones también como ese John Adult Friction vamos ahora con más chicos británicos con guitarras, ellos se llaman The Rifles y baterías We'll yeah. Constantinopla. ha entrado en un profundo trance y quedará rendido por completo al poder de mis palabras obedecerá a mis instrucciones cuidadosamente obedecerá a mis instrucciones al pie de la letra y no recordará absolutamente nada de lo ocurrido bajo la hipnosis ¿lo ha entendido bien? perfectamente hágalo <risa> cuando lo supe, de nuestro país de factura realmente deliciosa. Eh, por partida doble, en primer lugar, hemos escuchado a Las Escarlatinas con su nuevo trabajo, un álbum muy, muy recomendable y esa canción, El Fin, que acaba de sonar y ahora mismo, lo último que sonaba era el nuevo proyecto de Malela antigua componente de Nosotras, antigua componente de Grande Marlaska y ahora con este proyecto llamado Lemot un EP con cuatro canciones Una de ellas es esta preciosa y simple. Up, up. Vamos a seguir ahora con un grupo mucho más complejo, un grupo sevillano más retorcido, más oscuro, que se llaman Pony Bravo. Esto es trinchera. En la trinchera del amor, yo me encuentro protegido del dolor ya no hay bala que atraviese mi corazón en la trinchera del amor yo me encuentro yo ya me encuentro protegido del dolor si ya no hay bala que atraviese mi corazón en la frontera del Recuerdo amor de las cartas que te escribís ese canal solo. Finchera, finchera el amor. Yo recargo mi bayoneta pensando en ti y lo ingreso a casa. Just me. Traviese mi corazón Un grupo con mucha personalidad, Pony Bravo desde Sevilla con su álbum Si bajo de espaldas No me da miedo, toma ya, y canciones como ese Trinchera. Llegamos al final de la sesión de himnos y vamos a despedirnos con una canción elegante, bien bonita, firmada por The White Dead's Boy Alive. Esto se llama Keep a Secret. I'll keep it inside Cuando diga tres, despertará y lo único que recordará será momentos maravillosos, momentos dulces y momentos inolvidables. Uno, dos y tres. Despierta.